Bienvenidos a otro mensaje poderoso para tu vida de identidad y destino. Desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Y eso nos apasiona. Y a mí a lo personal, ah, me hace confirmar que Dios tiene un gran propósito al traernos juntas, ¿no? al reunirnos. Estábamos viendo cuántas mujeres de carácter fuerte hay con quién lo estábamos checando no y que ya el simple hecho de que estemos bien armonos, armoniosas todas así como dos días sin que nadie le gruña a la otra verdaderamente es de Dios porque son caracteres muy fuertes muy fuertes mujeres emprendedoras con con de veras dones y talentos diferentes y y Dios tiene un plan en ello yo dije de veras que es un milagro porque alguien dijo de veras que todas así y, y Adriana luego, luego pues grandes cosas hemos de hacer verdad pues sí Para eso estamos Entonces Hablando de eso es lo que quiero hablar hoy Primero vamos a orar ¿Qué les parece? Espíritu Santo Te doy gracias Señor Por los tiempos vividos Gracias por tus abrazos Señor Gracias por el canto de los pájaros Por, por las fragancias de las flores Señor Porque tú te manifestaste Señor Y nos dejaste ver tu amor Señor Este fin de semana Te pido en esta mañana, Señor, tú fluyas con libertad. Someto mi mente, mi corazón, mis palabras a tu voluntad, Señor. Y te pido, Señor, que nadie salga de aquí hoy, Señor. Que tengan un nuevo reto por el cual vivir en esta semana. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Puedes poner el video? Corazonar de cada que escucho eso. Yo quiero ser parte de eso. Y estando orando en ese tenor, Dios me dijo, las palabras clave ahí son, prepárate, prepárate. Tiempos de buscar a Dios, de recuperar la razón, voltear al cielo y recuperar la razón. La única manera de estar alineados con Dios es viéndolo a Él. Y yo estaba orando y diciendo, bueno Señor, Cómo nos preparamos, o sea, qué necesitamos, qué hacemos, qué organizamos, traemos gente, vamos por ella, ¿qué hacemos, no? Y Dios me dijo: ah, primero aquí, primero aquí, prepárense, porque mi corazón es que sean uno. Pero siempre que la iglesia ha logrado ser uno, empieza el diablo a meter división. Lo que ha frenado por años a la iglesia es la división de la iglesia. Es estrategia militar, ¿verdad? Divide y vencerás. Uh, por eso quiero que vayamos a Juan 17. Está hablando Jesús ya en los últimos tiempos de su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 Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo Otra cosa, nos han enviado al mundo Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad O sea Jesús Mas no ruego solamente por estos, esto me mueve Sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos Otra cosa, hay que hablar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 Otra cosa, ya nos dieron la gloria, para que sean uno. ¿Para qué nos dieron la gloria? Ajá, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. O sea, no más o menos unidos, no funciona así. Perfectos en unidad para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Cómo va a conocer el mundo? Cuando seamos perfectos en unidad. Uh -huh. Esa es la chamba de hoy. Eso es por lo que yo estoy aquí hoy y por lo que dije, sabes que yo necesito decirles porque Tratándose de relaciones interpersonales, no funciona en una sola vía. Yo puedo estar bien decidida que todos seamos uno, pero si cada uno no pone su parte, no funciona. En un matrimonio se requieren dos, en una amistad se requieren dos, o sea, y los dos tienen que poner, si no, no funciona. De hecho, cuando eh, vienen por ahí los deberes cristianos, la única parte donde dice, y pues hasta donde te puedas es en la parte de las relaciones está en paz con los demás ¿por qué? porque es, tiene que ser recíproco uh -huh. ahora, este libro habla de dos tipos de relaciones la vertical y la horizontal y cuando Dios cuando Jesús resume todos los mandamientos no los resumió en uno búsquenme a mí aménme a mí, sobre todas las cosas, y con eso ya cumplieron esto. Mm -mm. Lo resumió en dos, y a tu prójimo como a ti mismo. Y luego yo he visto que en la iglesia pasa una de dos, o trabajan así, o trabajan así, y pierden una o la otra. Y realmente la que pierde es la iglesia, y el diablo se ataca de la risa porque ya no los ya no son 613, bueno, ni 10, 2 que abarcan todo eso, porque finalmente este libro se trata de eso. Este libro habla de, de lo que es Dios, de su esencia, amor, perdón, restauración. Uh -huh. Todo aplica, ¿verdad? Uh, en los últimos tiempos yo me he dado cuenta... Eh, que si bien el perdón es un tema difícil, que es pues que la gente decida perdonar porque pues la tele nos ha convencido de que nosotros sentimos perdonar. Y cuando sentimos perdonar, pues ya perdonas, ¿no? Hasta que sientas. Y la verdad es que no, es una decisión, como el amor es una decisión también. Ah, pero yo me he dado cuenta que, por ejemplo. Hay cosas que no necesitamos perdonar, aunque puedan ser verdaderamente ofensivas. Por ejemplo, cuando alguien te pita una majadería en el carro, ¿ustedes tienen que pasar horas de ayuno para perdonar eso? Yo no, porque no tomas la ofensa, ¿verdad que no? Dices, ah, bye, no, y lo, lo borras y le sigues a tu camino. Ah, pero que no te pisen donde te duele Porque ahí tomas ofensa A lo que quiero llegar es que A veces no sería tan difícil perdonar Si no nos sintiéramos ofendidos No permitiéramos que eso nos hiciera mella en nuestras vidas Porque miren, ya con unos añidos que tenemos de cristianos Yo me he dado cuenta que la mayoría de las veces en que la iglesia o un grupo de personas de la iglesia se divide, es por que uno sospecha que el otro dijo, o que piensa de él, o que hubo un malentendido, este no tenía la intención, hizo, el otro no le dijo y pras Y relaciones de años hermosas, ministerios fuertes, se vienen abajo por conjeturas erróneas por tomar ofensa donde nadie tenía una intención de ofender. ¿Y qué pasa? Si yo no tengo una intención de ofender a alguien y la otra persona toma ofensa, miren, yo me voy a la gloria porque mi corazón nunca hubo una mala intención. Y la otra persona se quedó en donde estaba, ya no avanzó, su ministerio se frenó, porque tomó una ofensa que, bueno, no he podido perdonar. ¿Se fijan la importancia? Y entre matrimonios pasa muchísimo, porque las mujeres pensamos en esta vía y los hombres en la otra, ¿no? Entonces, se está viendo, las mujeres somos muchas de, está viendo, y lo sigue haciendo, y el otro si no le dices y viceversa. La mujer no piensa como el hombre, y si no hay una buena comunicación, camino directo a heridas desastrosas en la vida. Uh -huh. prepárense. Lo que vivimos el fin de semana fue una muestra del Espíritu de Dios en unidad. Saquemos la antena. Va a haber un diablo muy enojado por un tiempo. Y va a estar mucho tiempo enojado porque cada vez vamos a ir a más. Entonces, que el carácter fuerte que tenemos sirva Para edificar. Y para que si viene y pone una trampa y todo, tengamos el valor de arreglarlo en amor. Para eso es el carácter fuerte, no para insultarse unos a otros. Para sacar fortaleza, para edificar cosas buenas. Mm. Es Suena complicado, pero no es. No es. Es tan fácil como tomar la decisión del que me... ¿La rayó cuando pasó? Es lo mismo. Es lo mismo. Es una decisión. Es decir, ¿sabes qué? No la tomo. Yo no tengo que perdonarte. Uh -huh. Miren, quiero darles un ejemplo. Vamos a Segunda de Samuel. Segunda de Samuel. Perdón. Capítulo 1. <coughs> Está narrando aquí, no se los voy a leer todo, pero llegan a avisarle a David que murió Saúl, el rey Saúl. El rey Saúl tenía muchos años, ya bueno, un tiempo largo, persiguiendo a David para matarlo. Eso no era una conjetura de David, ni era un chisme de nadie. Eso era una realidad. David tenía que correr para... ¿Porque le tenía miedo a Saúl, corría? No porque no quería enfrentar al ungido de Dios, por eso corría. Uh, sin embargo, llegan y pues David, digo, Saúl muere, ¿no? Y llegan a, a darle el informe a David. Y dice en el versículo 11, Entonces David, haciéndose de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán, su hijo. Por el pueblo del Señor y por la casa de Israel que habían caído a filo de espada. Este es un corazón que no tomó ofensa. Y al terminar la vida de David, dice la Biblia, y David cumplió el propósito de Dios para su generación. Híjole, ¿alguien necesita hacer algo más en la vida? Yo creo que no. Yo creo que eso es para lo que estamos. Cumplir el propósito de Dios para nuestra generación. Este corazón se requiere. Prepárate. Este corazón se requiere. Va a venir gente sin intención. Y vas a estar en la oportunidad por un malentendido, una conjetura, un chisme, de tomar la ofensa, no la tomes, acuérdate de mis palabras, Ajá. va a venir alguien con toda intención para hacerte sentir mal, para aguitarte, para insultarte, para acabarte, para frenarte, tampoco la tomes, Ajá. prepárate y si sientes que no puedes, piensa, A ver, priorizando, yo quiero cumplir el propósito de Dios para mi vida. Acto seguido, corazón de David. Ajá. David amó con todo su corazón al rey Saúl, a pesar de que él lo quería matar. Ese es el corazón de Jesús. Que dijo, Padre, perdónalos. Perdónalos. Y vaya que lo dejaron como... Viste que hombre, o sea, fue con saña, con toda la saña, no de cual de hombre, de un demonio que lo quería acabar. Ahora les pido que vayamos a Hechos 7, 59 y 60. <coughs>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 mente, su peleol <risa> Ese es el espíritu de Dios, ese es el corazón de Dios. Y tenemos un Dios que es todo corazón. ¿Dónde está nuestro corazón? Al andar hablando cosas como, dice, no sé si sea bueno no decirte, pero estoy, estoy, estoy. Como que yo disierno, ¿no? Espiritualmente. Uh -uh. Ese discernimiento espiritual no viene de allá Si va a sembrar en un corazón de división Con cualquier persona O con Dios Eso no viene de arriba uh -huh. Digo, no es que yo no juzgo Pero quiero decirte que uh, uh, uh, uh, uh, uh, No, no, no, no Cuidemos nuestra boca Preparémonos Estamos preparándonos, somos el ejército de Dios El que va a traer el avivamiento a México Nosotros Pensemos en que no hubiera ninguna otra iglesia que por supuesto hay Mi confianza y mi certeza es que hay iglesias que están Han visto esto y han dicho yo Yo lo sé Bueno, preparémonos Hagamos lo que tenemos que hacer Entonemos este corazón a la melodía de Dios. Todo lo que está alrededor va a tratar de impedirlo, todo, todo. Porque el mundo que está allá, no, es, ese sistema del mundo no quiere lo que nosotros tenemos, lo que vive en nosotros, lo que respiramos, la presencia de Dios, lo que traemos, el reino que abrimos, ¿dónde llegamos? Bueno, eso, el mundo que está afuera, lo resiste. Uh -huh. Preparémonos. El diablo es muy astuto. De quién, las palabras de quién son más importantes para ti. De mi papá, de mi mamá, de mis hermanos, de mi esposo quizá, de mi mejor amiga, de mi mejor amigo. Bueno, no esperes muchos aplausos a la mera. Uh -huh. Pero no tomes ofensa. No tomes ofensa. En estos tiempos y después de lo que vivimos, yo sentía una responsabilidad grande de decírselos. Va a haber tiempos de lucha por mantenernos unidas, por mantenernos unidos, por ser un cuerpo. Porque el cuerpo de Cristo no es un dedo por allá, una mano por allá, no, es un cuerpo y leíamos ayer, ¿no? Que era... Uh, ¿Cuál es la palabra que venía? Ay, no lo digo. Bueno, somos el cuerpo de Cristo. Y Él necesita que funcionemos como cuerpo. Y ahí vamos como arrancando. Ha sido la historia, ¿eh? Ustedes vean la historia, los avivamientos, y ¿por qué revienta el avivamiento y se apaga? A veces por la boca de alguien que dice, ¿será esto de Dios? que yo no hiciera, no. y ya con eso un, cosas maravillosas y gloriosas como lo que pasara en Gales cerraban prisiones bueno, no había ni partidos de fútbol porque nadie iba por estar en, en la iglesia Ajá. fue un ayudamiento poderoso de Dios y terminó por un, unos comentarios inofensivos y bien espirituales tengamos mucho cuidado marchemos hacia adelante a paso firme, con corazones dispuestos, de veras, a que lo que venga va a haber que, que seguir, va a haber que perdonar, va a haber que soltar, para poder llegar y que al punto donde estaba David y que cuando lleguemos a la gloria Dios diga, mi amada hija Celia cumplió el propósito de Dios para su generación, y así con cada uno de nosotros. estábamos diciendo que sería muy interesante escribir cómo llegamos aquí, ¿no? Y lo que Dios ha hecho. Y escribirlo, como los hechos de los últimos días, ¿no? ¿Qué fue lo que hicieron aquí? Pues no para agregarlo aquí, obviamente, pero, pero para tener, porque de veras es, suelo, escuchando poquito de aquí, poquito ahí, en los tiempos que tuvimos, Dios ha hecho grandes cosas entre nosotros. Y más que va a ser. Más que va a ser. Pero vendrán los tiempos en que de repente se nos olviden, porque así somos. Serán los tiempos de sacar y... Ay, ¿por qué yo llegué aquí? ¿Cómo? Ay, si yo aquí hasta decía que amaba fulanito y me... Esos tiempos vienen. Entonces tenemos que prepararnos. Preparémonos. Preparémonos de veras. Porque Dios no va a venir y va a levantar un avivamiento en una iglesia mocha, Que avanza eh, cuando todo le va bien. Porque pues esa iglesia, ¿a quién le va bien todo el tiempo? No tiene fuerza. Cada circunstancia que pasamos en la vida, nos debe de llevar a otra cosa. Uh -huh. Seamos sabios, prudentes con lo que decimos. Caminemos como hijos de Dios, verdaderamente. Y la gloria de Dios se manifestará en medio de nosotros y en nosotros donde quiera que vayamos y entonces lo que sea que sea el propósito de Dios que traiga para México ah, vamos a estar listos porque es la manera de ser gente espiritual es muy importante el fluir del Espíritu Santo y quiero decirlo con Correctamente, es necesario. Y sus dones debemos procurarlos, dice la Biblia. Pero de repente estamos procura y procure dones y el fruto del Espíritu aún quedó. Esa es la esencia de Dios, el corazón, lo que yo les estoy diciendo. De lo que se trata vivir en Cristo es el fruto. Eso es ser espiritual. Si ustedes ven en la Biblia en Galatas está las obras de la carne se manifiestan, tra, ta, ta, ta, ta, ta. y luego el fruto del Espíritu. Y dice, no viváis en la carne, vivan en el Espíritu de Dios. Entonces, pues, yo no sé, yo, yo, yo quiero ver la gloria de Dios manifestada con poder en mi vida. Y Dios, yo digo, Dios, Tú sabes, pero sé que finalmente esos son dones uh -huh, que Dios nos da y que los va a dar con su propósito, porque dice que los da como Él quiere, además, ¿no? Pero no confundamos. Podemos hablar lenguas mil, pero si no hay amor, ¿a quién creen que engañamos? Y cuando alguien se pierda un poco en el amor, pues nada más lea ahí, ¿no? El amor de Dios Todo lo puede, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es el amor de Dios. Entonces, si ustedes aman como ustedes creen que se debe de amar, pues entonces debemos de pararnos más en esto, en nuestras vidas. De manera que esto sea lo que salga de por todos nuestros poros. Y que la gente cuando nos mire a los ojos, diga, ¡hey, heredaste los ojos de tu Padre! Uh -huh. Imagínense, si la mirada de todos fuera la del Padre Celestial. No así de... ¿No? Que luego las mujeres se nos da, pero... De... ¿No? Que fuera toda ternura, todo amor, todo... ¿No creen que el mundo caería derretido a los pies de Cristo? Eso es lo que anhelan allá afuera. No que agarremos la Biblia y ña, ña Dios dice. No. Es amor. Lo, el amor que hay entre nosotros y que, es, que se expande, que se contagia. Eso es lo que la gente de allá muere por tener. Amémonos unos a otros. Porque el amor es de Dios y el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios y el que no ama y puede tener muchos dones uh -huh. seamos gente espiritual y procuremos los dones ese es el orden uh -huh. procuremos los dones yo los quiero Dios sabe mi corazón Pero sé, que sé, que no, díganme, como para qué queremos dones si no tenemos amor. O sea, ¿les suena lógico operación que no? Ese es el reto de hoy. Ese es el prepárense. Ese es el llamado. Prepárate, iglesia, prepárate. Prepárate. Porque van a venir tiempos de pruebas, tiempos de guerra, tiempos duros. Pero tiempos gloriosos. Porque cuando estamos juntos, si uno se cae, el otro lo levanta. No, ah, mira, ya se cayó. Pues bueno, vente con los que no se caen. Pues ¿qué es eso? Bueno, ahí, ya que se levante, la agarramos de nuevo. Así ha hecho la iglesia, ¿eh? por años. Por años. Cuando el principio bíblico es totalmente diferente. Y a veces somos, híjole, nos metemos en cumplir la Biblia, pues ahí, en, en, estaba viendo en las obras de la carne, ¿no? Y, y no adulterarás, y no fornicarás, y no harás un montón de cosas, y en el renglón, ni enemistades, ni celos amargos, ni contiendas, ni envidias, y luego pues son celos santos, ¿no? Piedad, o sea, los celos están en el mismo renglón, en el mismo renglón de cosas espantosas. Así que, saquemos una antena. No caigamos en juegos, porque no somos gente del mundo. ¿Ya vieron cómo dice Juan? No, somos de Dios, nada más que no nos sacaron, nada más nos guardan del mal. Sí, permanecemos todos unidos, porque uno es la fuerza del otro. Hace un tiempo yo tuve un sueño, y me impresionó algo está muy largo, no se los voy a contar todo pero, pero una de las partes fue eh, Dios me ponía la armadura y conforme la, me la iba poniendo háganme cuenta, ponía un casco y era como una cáscara de huevo así que se me pegaba pero se prendía en cuanto me la ponía era luz igual mi coraza Y mi espada, todo. Yo era un foquito. Todo era un foco. Y entonces yo dije, vamos bueno, pues ya, listos, ¿qué hacemos? Y me, así como que me hizo ver dónde estaba Guadalajara. Y empecé a ver tic, un foquito por aquí, tic, un foquito por allá, tic. O sea, como se prendían foquitos. Y de repente, tic, tic, tic, esos foquitos se iban juntando con otros foquitos y alumbraban y como que me acerqué a la visión de los foquitos, y lo que vi me impresionó. Es una imagen que tengo en mi corazón. Había gente brillante, como foquito, de rodillas, mucha gente, haciendo un como círculo grande, de rodillas, de rodillas, postrados. Alrededor de esos estaban otros foquitos, de espaldas a ellos que estaban orando, se hagan de cuenta que el círculo estaba aquí atrás y todos los de afuera hacían una valla con su espada desenvainada adorando a Dios eso, eso es la iglesia eso es la iglesia esa es la iglesia que va a transformar la, la ciudad y yo creo eso que dicen ahí todas estas cosas horribles que están pasando No van a ser ni... Pero nada que ver con la gloria Que Dios tiene por manifestar ¿En dónde se manifiesta la gloria? En su iglesia Prepárate Prepárate alíniate, Escudriña tu corazón Piensa ¿qué, qué le, ¿A qué le he dado yo lugar en mi corazón que no es de Dios? Porque si tú quieres estar... En esos eventos proféticos tienes que alinear tu vida. Tienes que hacerlo. Y nadie lo puede hacer por ti. Uh -huh. Entonces vamos, no sé si puedan venir los de la alabanza. Vamos a, a, a tomar un momento para que, para hacer una introspección. Y verdaderamente pidan... Gracias por haber escuchado este mensaje de AIDI. Identidad Gracias y destino. por haber escuchado. Desde La ciudad, ciudad de Guadalajara, de Jalisco México Identidad y destino. Por favor, desde la siéntete ciudad de la Guadalajara, cread comés de este mensaje. Por favor, y compartirlo con, con la libertad gustes. de crear Te de invitamos, este y con Te invitamos a visitar w. también nuestro portal de w. internet. En www.m.a.a. Aquí Identity encontrarás Destini todas nuestras conferencias, Artículos, videos. Aquí encontrarás todas nuestras conferencias, sin ninguno de videos. Y también podrás te el día, puedes puedes día con las noticias de identidad y destino. También puedes escribirnos un correo com, a identidad y destino. Puedes escribirnos un correo a identidad y destino para cualquier petición, dudas, sugerencias o comentarios. Petición, que tengas un excelente día y esperamos que este mensaje haya bendecido tu vida. Que tengas un excelente día Chao. y esperamos que este mensaje haya bendecido tu vida. Chao.